Entonces, después de tres minutos, pudimos ordenar t o d a s l a edo caso. p a s Mario empezó a decir: Pi, po, po. Entonces, todos se irían en el juego. Empezamos a decir lo mismo: Se puede decirlo cinco veces, salió un niño rojo. Y el profesor dijo a l u n a Tiene que le derrotar a la luna. Después, Dijo, despierta, despierta. Luna se despertó y viendo una luna r o j a g i g a n t e en el cielo, María del Pico que se había desmayado y que el castillo explotó por motivos inexplicables. Y tuvieron que salir volando con la plataforma verde <ríe> que tenía para ir más tarde. Y por si María estaba atacando d o de fuego, aunque le parecía inútil.